Grandes y buenos días, gusto de saludarlos a todos ustedes cuando son exactamente las 7 y 30 de la mañana y junto a Claudio Salazar Eipel, la voz certificada de este programa, le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo te va? <risa> ¿Ah? Ahí está la sapiencia del archivo. <risa> <risa> Viejo, usted lo hace bien, yo lo reconozco que usted es un hombre que se preocupa, un hombre que vocaliza, que hace trabajo. Que revisa aquello. Pero tú, no, o sea. <ríe> yo no lo hago. No, yo no te digo a ti. Pero, pero hay、diciendo. otros que dudo. Claro, allá apuntaba mi comentario. No, no sé qué están oiga, haciendo. Oiga,、eh, saludar a toda la gente que ya está en la sintonía. Hemos saludado a Fermín, que está de onomástico. ¿Por qué p o r qué s e arrugón e de frente, oiga? No, es que escuché como un ruido, Yo también.、Ah. No, no, no, yo también escuché el ruido.、Eh, veo, veo figuras extrañas acá.、Claro. A ver, de, de, de partido no me d i g a que está don. ¿Llegó don don Este? Don, don Roberto, sí. No, don Roberto a esta hora, claro, esta hora, esta hora está durmiendo. A esta está hora durmiendo. Yo Creo、no、sé, que madrugamos a la jifa con esta información, pero don Roberto llega un poquito más tarde. Don Roberto llega tipo d i e z y media. Don Roberto es. Ah, la y sube que... el tiro al quinto piso para decir, estoy terminando. ¿eh? Claro, don Roberto es la persona que, que acá mantiene la radio. El, el, ¿Cómo se llama? No el gendarmen. <risa> o no. ¿El custodio del edificio? Sí, puede ser el custodio、no. de l Bueno. Este programa está dedicado al señor colectivero i que me llevó de Argomedo a Ríos a la Mirazul、L、y a su señora que hasta ahora dice que la va a dejar al trabajo. Linda historia, ¿eh? la verdad me, me conmovió cuando me, me llamó, o sea, cuando yo lo llamé anoche a usted y me contó la historia, la verdad. Bueno, es que hay que transparentar. Me costó, me costó dormirme con la historia. <risa> Oiga, no, es que la gente no sabe, no, es que el callero me llevó muy amablemente. ¿Sabes lo que pasa? Es que como yo no tengo poderes mentales. Que lo explicaba el caballero. Generalmente, cuando tengo la oportunidad y voy en el asiento delantero y se dan las condiciones, le pregunto al conductor por qué escucha la radio que escucha. Ah, Porque yo quiero saber、eh, para dónde va. Nosotros entregamos insumos para radio, entonces no tengo el don que tiene otra persona. Y dice yo sé lo que quiere la gente, yo sé lo que piensa la gente. Yo no,、claro. particularmente no lo sé. Así que hago la consulta. Y este caballero me dice. Está escuchando Radio La Palabra. Yo le digo, ¿usted escucha siempre esta radio? Sí, yo le digo, la música, ¿por qué razón? Sí, la música, buena música, la que toca, me gusta, pero en realidad la escucho todo el día, me dijo. En la mañana temprano, t i p í n las seis ya, y después a las siete, siete y media, un, un programa bastante bueno me dijo、eh, País Lobo Radio. Y yo, de alguna forma, pensé que el c a l l e r o a mí me había identificado por el tema de la voz. Yo le digo, muchas gracias. ¿Y por qué me dijo que usted.? usted qué tiene que ¿Qué ver con país, el con país? s l u e n o r a b o Radio? o usted enfermito? ¿No le es que digo yo que soy Cristian Lobo? Ah, no me diga. Perdón, yo soy País Lobo Radio.、Ah, yo soy el que anda a dar vueltas en la noche. ¿Ve, s m e que doy vueltas en la noche? ¿Ve, ve? Ya, bájate el t í o No, no digo eso, no. sino que el programa era bueno. Así que un saludo para el caballero d e Sagre, porque llegamos justo ahí, tuve que bajarme y me olvidé tontón, de preguntarle. ¿El nombre? El nombre. Podía haber dado otra vuelta, ya que había buena onda. ¿Qué va a a c e ¿El tiempo? El tiempo y algo más. s s a b e que no me fijé si la cámara e s t á b i e n enfocada? Ah, sí, usted sale en la. v a m o s a m e j o r a r con el nuevo estudio, ¿eh? vamos a salir más parejo. Eso espero, eso espero. Sí, porque espero. si no sale mi cara muy. usted sale muy d e t r á s Claudio, que a usted le gusta ese misterio de atrás. En bo... todo caso, sí. Yo al fondo me veo como una huella digital del c a r n e n o así d a d Una mancha negra, no sé de q u es eso. Una mancha、nada. negra. s í mi señora no, también、nada. dice que se me ven los ojos blanqueando cuando le. Uh, uh. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le ven los ojos blancos?、Uh. Así que cuando miro la pantalla, ves que la、ah. luz acá no nos pega de frente. Claro. Nos pega. Ah, no. s da. Porque usted se gana allí. Claro.、Ah. Ya, la temperatura en e s t o s momento s de 5 grados, viento de 7、grados. a 11 kilómetros por hora en ¿Ora? dirección noroeste, máxima、Oeste. para el día de hoy, 12 grados. 12 grados. Temperatura que se va a registrar entre las 15 y las 17 horas. 15 y 17 horas.、Ah, va a estar nublado, Nublado. probabilidad de trueno baja Baja. y humedad relativa Humed del aire. Humedad r l a t i v a Humedad r l a t i v a 100%. 100%. No hay lluvias pronosticadas por el día de hoy. Hoy. 26 son los minutos que nos están separando de las 8 de la mañana. Estos son los titulares para la presente edición de País Lobo Radio. Natalí, que la música calza, pero justo. Justito. Ok. a h l sí voy. Un, o dos, tres. Fuego destruye media agua en campamento por venir de Osorno. Conductor ebrio chocó auto particular y policial en Osorno. Grupo de estudiantes secundarios osordinos marcharon en contra de anuncios presidenciales. Presidente Piñera anunció gran acuerdo nacional por la educación. Vecino de Los Riscos recibe brutal golpiza para sustraerle una motosierra. Funcionarios de Rionero se capacitan en accidentes cerebrovasculares. Lanzan concurso literario para rescatar tradiciones del mundo rural. Sordo conforma primera cámara de turismo. Municipalidad de Frutillar lidera campaña solidaria en favor de n i ñ i t o con leucemia. Y también en esta jornada conversaremos de los mejores antivirus gratis. Que e n c u e n t r a n en la red. Para aquellos que están siguiéndonos a través de Internet, también lo vamos a hacer porque habíamos abandonado un poco esa figura. Sobre todo para usted que está resfriado. De esto y más en p a í s l o b o r Radio, en la edición de hoy. El diario de la palabra está llamando. Comenzamos con el detalle de las informaciones. Estamos a 24 minutos de las 8 de la mañana. Alrededor de las 2.30 horas de la madrugada de este miércoles se produjo un siniestro al interior del campamento por venir en la ciudad de Osorno, dejando una media agua destruida y una persona damnificada. El fuego consumió por completo una media agua de unos 2x2 metros, propiedad de don Rosamel Paredes Paredes, de 62 años, quien debió ser cobijado en casa de vecinos. Al lugar llegaron voluntarios de bomberos quienes no pudieron determinar las causas del siniestro debido al grado de carbonización de la construcción. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros de la tercera comisaría de Rahue. Para usted que está en la sintonía y que nos sigue cada día, este es un repaso de esta información que ya conversábamos y comentábamos con, con usted, que está en la sintonía de la palabra. Estamos a sólo 23 minutos de las 8 de la mañana. Un conductor ebrio chocó auto particular. Eh, y policial n Osorno. Y yo estoy invadido, mi cabo. Mi... La situación fue contratada por carabineros de la primera、uh... comisaría de Osorno, quienes debieron c ocurrir n a eso de las 18:15 horas, a calle、uh... d u b i g e frente al número 874, lugar donde, según una denuncia, un ebrio que conducía un、uh... vehículo habría provocado daños. Mi cabo, lo, lo veo doble. En el lugar, Carabinero detuvo a VRCN, de treinta 38 años de edad. Sí, don VRCN. Quien、andar? fue denunciado por haber chocado un par de vehículos. Por andar bebido, ¿eh? Mientras desarrollaba una maniobra de retroceso. O también、ah. llamaban reculamiento. También. Producto de su estado etílico, mientras conducía su móvil una camioneta Mitsubishi. Placa patente VZ1750. Ah, relativamente nueva. Los móviles afectados eran propiedad de Eduardo Roscuevas. Qué mala pata, don Eduardo. Y otro correspondiente a la Policía de Investigaciones de Osorno. Óndale.、Oh, Andan con el auto chocado ahora. Según el informe policial, el sujeto al ser detenido presentaba evidente estado de ebriedad. Oiga, entonces le rayaron la pintura a los chicos de la PDI. Sí, eran funcionarios de Puerto Montt, de la BH. De ah, la d a de Vinieron acá para que los choque, n parece. ¿Sí? c ó m o habrían vuelto a la unidad, ¿no? Sí. o y e jefe sabe s que nos chocaron. ¿Cómo? que me chocaron. Ya, aparto que fue un curado. Sí, un curado, ¿y cómo lo supo? Porque me sé todos los cuentos.、Po. ¡Me embarraste en la vida!、Sí. <risa> Estamos a 21 minutos de la 8 de la mañana. Tómese lo con humor, jefe. Le dijo, sí. Tómatelo tú, m e j o r Dos días de rato. Es que ahí hacen u n a empanadas tan ricas. <risa> no, si estaban de asado estos días. No, no, pero ahí está estacionado. Ya h、ah, ya. Sí, son buenas las empanadas allí. Terminado el discurso presidencial por Cadena Nacional de Radio y Televisión, donde el presidente Piñera expuso a la ciudadanía las medidas tomadas por su gobierno para mejorar el actual estado de la educación, un grupo de alrededor de 30 alumnos secundarios realizaron una manifestación en el centro de la ciudad de Ozono que terminó sin mayor incidente. Los estudiantes secundarios de los liceos Carmela Carvajal y Leutero Ramírez realizaron una marcha no autorizada por las calles del centro de la ciudad de Osorno, mostrando su descontento por los anuncios efectuados por la máxima autoridad con la exposición de pancartas e interpretación de cánticos a tono con sus demandas. La manifestación terminó de forma pacífica, sin detenidos y daños, a eso de las 22-30 horas, siempre con una escolta de carabineros de la primera comisaría. ウィッチウィたチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッチウィッ El hecho quedó el descubierto eso de las 21:55, cuando Carabineros de Puerto Octavio debió concurrir hasta la población Playa Raquel, calle Las Araucarias, 12:51. En el lugar se contató c el suicidio de u n joven de 14 años, identificada como Gabriela del Pilar, la que fue encontrada p e n d i e n d o de una viga de la escalera del domicilio con una soga atada al cuello. El informe Carabineros señala que la joven no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas. Lamentable información. Estamos. Y... A... Este tema es de, de nunca acabar, r Claro que sí. Estamos a 18 minutos de las 8 de la mañana. A esta hora, como cada día, estamos compartiendo con usted un País Lobo Radio a estilo propio. Informaciones que estamos、eh, entregando minuto a minuto y vamos actualizando unas que ya tenemos. Le quiero contar que si usted quiere participar de alguna manera en nuestro programa. Enviándonos datos informaciones, lo puede hacer marcando el v e i n t i t Repito, é s s t t cuatro cuarenta. e e n a y r veintitrés setenta y c u a t r o c u a r e n 2 9 0 5 8 529058. Algún semáforo que no esté operativo. Quizás hay alguna intersección con el tránsito suspendido por algún mejoramiento de calzada. De todo ello nos puede comentar usted. Y está en la locomoción colectiva. Usted que va en su móvil particular, a ustedes que van. En la sintonía de la palabra, también, por cierto, le deseamos una excelente jornada. Usted quiere seguir escuchando más informaciones, pero, claro, ningún problema. Siga junto a nosotros porque estamos revisando las informaciones de las últimas horas, como siempre, a estilo propio. Bueno, y en hora de la tarde de este martes, personal de carabineros del r o t e n Crucero fueron informados que Armando q u i n c h a l e f Puññanco se encontraba tendido en el camino público, de los riscos frente a la iglesia católica de h i c h o s Sector, al parecer lesionado, producto de una agresión. Carabineros que llegó al lugar habría n encontrado a la víctima quien habría sindicado a su agresor como el Flaco y otro sujeto de iniciales SQH, quienes, aparte de golpearlo brutalmente, le habían sustraído su motosierra. Armando q u i n c h a l e s Puñanco, de 77 años, Fue trasladado en ambulancia por personal del servicio de urgencia del hospital de Purranque, donde le habrían diagnosticado con fractura de cráneo, fractura de antebrazo derecho, fractura de hombro derecho y amputación de un dedo de la mano izquierda. Salvaje agresión, entonces, la que sufrió、sí. esta persona. ¿eh? 77 años tenía, mira. Personal de la sección de investigación policial CIP de la segunda comisaría de Ronero llegó al lugar para la realización de las pericias por orden de la fiscalía. Posteriormente llegó el capitán Fernando Mella para contratar la detención de ese QH de 55 años y los hechos ocurridos.、Eh, se espera ya que a esta hora que estamos dando la información esté detenido el flaco. r e i e r a r que la información、eh, que acabamos de dar de、eh, lo ocurrido anoche en、eh, Puerto Octavio ya está en el portal, gracias a la gentil participación de nuestro colaborador Wilson González. ¿eh? Por si acaso, vamos a repetir al final de la, del resumen. Saludos a Wilson y le agradecemos la, la información. 15 son los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Continuamos. Sí, el senador Eduardo Frey se refirió respecto a los anuncios realizados por el presidente Sebastián Piñera en la noche de este martes, en donde indicó el parlamentario e l l o s rechazarán el lucro en la educación. El parlamentario indicó que hay que ser cautelosos y hay que esperar que lleguen los proyectos al Congreso y ver en definitiva qué es lo que ofrecen realmente y ver lo que dice la letra c h i c a Indicó el parlamentario. El senador Frey indicó que esperamos que el gobierno, a través de los proyectos de ley que ha prometido para el Congreso, Pueda sincerar las cifras y comprometer una ayuda estatal de verdad para las universidades públicas. De tal manera que nosotros tendremos la mejor disposición para analizar los proyectos una vez que nos lleguen al Congreso. El e c c i ó n Industrial Osorno nos informa don Joaquín Trecaquista. Fue el ganador del、Bravo. primer lugar. <risa> ¡Bravo! <risa> Ajá, su, Lo supiste también, ¿no?、Ah, ¡Bravo!、Ya. ¡Bravo! Bien, bien. bien. bien Fue bien, el bien. ganador del primer lugar regional en el concurso、producción, de la p r o d u c c i Titulado ¿Por qué se expande el universo? Esto ¡Es t producción! ¡Bravo! Realizado bien, por el ahí, programa、bien. Explora Conisit, cuya coordinación regional está en la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Bien, bien, bien. ¿Mm? Así que felicidades a los、Grande. chicos del Liceo Industrial. ¡Grande! ¡Grande!、Ya. Hay que mencionar también que el segundo establecimiento ganador en categoría e n s e ñ a n z a media fue el Colegio g e r m á n i a del Verbo Divino de Porto Aras. En la categoría e n s e ñ a n z a básica, el premio correspondió al Colegio Creación de Osorno y de British School de Punta Arenas, quien se conectó vía videoconferencia gracias al、Bien. apoyo de Explora Magallanes. Bien, por los chicos del Industrial bravo, y del bravo, Creación. Bravo. bravo. Trece minutos nos separan de las ocho de la mañana. Eso es producción, eso es producción. Así que recuerde que este programa está dedicado a Fermín y también al colectivo que me llevó ayer. ¿Y Anselmo? Llevo... ¿Y Anselmo? Miércoles. Bueno, cerca de 60 funcionarios participaron del curso de rehabilitación para pacientes con a c c i d e n t e de cerebro vascular realizado en el Hospital de Río Negro con el objetivo de preparar a sus funcionarios para cuando comience a operar el p u l o de desarrollo del recinto asistencial, nos informa Luis Castellón. Entre los temas abordados destacan accidente cerebrovascular y rehabilitación, modelo de salud familiar, alimentación y movilización de pacientes, todos contextualizados desde el contexto de hospital de familia y comunidad. Para sumarme a, a, a las palabras redundantes. Y si usted no lo sabe, ahora ya lo sabe. Ahora sí, claro. claro, ahora ya lo sabe ya. No, no le van a venir con cuento. s Claudia Mora nos cuenta desde r í o n e g r o también que, con la masiva asistencia de estudiantes de diversos establecimientos educacionales de la provincia de Osorno, se realizó en el Liceo Agrícola de r í o n e g r o el lanzamiento del concurso Historias de Nuestra Tierra, cuentos y poesía del mundo rural, evento organizado por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro. Fuco a dependiente del Ministerio de Agricultura. La ceremonia con la que se dio a conocer la versión número diecinueve del certamen contó con la participación del gobernador de la provincia de Osorno, nuestro amigo personal Rodrigo Caguac, el c e r e m i o de Agricultura Rodrigo Mardones, el director del Liceo Agrícola Sergio Geyer, el director regional del SAC Alfredo Frolis, además de profesores, alumnos, padres y apoderados de los distintos colegios de la zona. Aumentar el número de visitas a la zona y con ello contribuir con el desarrollo económico de nuestro territorio es el objetivo que persigue la Cámara de Turismo de o s o r n o s nos informa la periodista Marcia Martel. Conformada la mañana de este miércoles 6 de julio, instancia donde confluirán esfuerzos del mundo público y privado y donde nuestra ciudad abre sus puertas hacia la profesionalización del turismo como una actividad de desarrollo social, cultural y productivo. Fue el municipio a través del Departamento de Turismo quien lideró la conformación de esta nueva agrupación, la cual fue reconocida por el alcalde Jaime Bertín luego de sostener que Osorno posee servicios de calidad, pues contamos con infraestructura hotelera, gastronómica, recintos de salud de primer nivel, buena educación y seguridad ciudadana, lo que es muy valorado por los turistas. ¿Por qué la necesidad de una Cámara de Turismo en Osorno? Vemos que la provincia cuenta con innumerables atractivos relevantes como paisajes. De extraordinaria belleza, importancia histórica, que deben ser difundidos a nivel nacional e internacional. Es decir, nosotros como provincia tenemos un producto fuerte. Tenemos ya, en este caso, el producto que es lo más importante para poder constituir、eh, la Cámara de Turismo, ¿no? Y bueno, y precisamente el turismo. El turismo es una de las principales、eh, fuentes de divisas a nivel mundial. Y bueno, ustedes saben que cada vez más hay ciudades y destinos. que Se están fortaleciendo para impulsar el turismo y, por supuesto, generando buenas experiencias en cada, en cada, en cada destino. ¿no? Entonces,、eh, en base a todas esas, a esas、eh, interrogantes o, o esa descripción que se, que se trabajó con, lo, con, con la parte comitiva, y por supuesto, la difusión, que es lo que estamos ahorita haciendo, difundiendo de esta iniciativa.、Eh, Valga la, la, la redundancia, pero, pero fue una iniciativa que partió de la alcaldía y es、eh, algo que hay que destacarlo. Muchas gracias, señor alcalde, por confiar en la región, porque no somos solo hoteles que estamos acá g r e m i a d o s Somos un conjunto de para poder sacar adelante la provincia en el ámbito del turismo, ¿no? ¿Por qué la n e c e s i d a de d una Cámara de Turismo en Osorno? Vemos que la provincia cuenta con innumerables atractivos. Ahí estaban las palabras entonces de Johnny Flores. Sí, porque para la gente que pensó que hablaba del alcalde se madrugó con el acento del alcalde. No, era Johnny Flores, el presidente de la Cámara de Comercio de Turismo, ¿m? el que hablaba ahí y lo que decía era cierto. Y aprovechaba de dar un agradecimiento al alcalde. Nueve son los minutos que faltan para que sean las ocho de la mañana. La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Comuna de Frutillar está liderando una campaña solidaria que pretende reunir recursos para un niñito de cuatro años de edad de la Comuna que padece de leucemia. De acuerdo a los antecedentes aportados por el jefe de dicha repartición municipal, Frutillanirina, Luciano Belmar, se trata de Matías Sanromo, el cual necesita un trasplante de médula que bordea los siete millones de pesos. Luciano Belmar añadió que los miembros del Consejo Municipal de Frutillar se comprometieron a realizar un aporte personal a la campaña solidaria. De igual forma, se reunirá dinero entre los empresarios y agricultores de la zona. El director de Desarrollo Comunitario de Frutillar explicó que este jueves y viernes se realizará la colecta en todos los sectores poblacionales de la comuna. Estamos hablando de Frutillar. La próxima semana, en tanto, se realizará un gran show. Mientras que el viernes siguiente también se realizará una nueva colecta en las calles de la ciudad. Información que nos llega a través de nuestro colaborador en Frutillar, Erwin Marcelo Opitz. Estamos a solo siete minutos de las ocho de la mañana. Usted seguramente está recién llegando al trabajo. Deseamos que tenga una excelente jornada. bueno y nosotros somos una versión radial de un medio digital y de alguna forma algunas veces no le damos bola a nuestros amigos que nos、eh, siguen a través de internet y que por ahí nos conocieron por eso nosotros cuando partimos el programa decimos que somos la versión radial de país l o b o y por eso nos llamamos país lobo radio porque el sitio se llama País lobo punto cel dicho todo aquello enredado y todo Eh, hemos dejado una nota más que para leerla al aire, para que usted la visite, porque la mayoría de la gente tiene computadores y la mayoría tiene un problema、eh, que no sabe cómo resolver, que es el tema de los antivirus. Y le instalan uno, funciona un rato, le sale propaganda. Bueno, nosotros hemos dejado una selección hecha por technofans.es, que es una página especializada en tecnología española. Que ha entregado una lista de、eh, los mejores antivirus、eh, gratuitos que existen en estos momentos y que se pueden conseguir por internet. Nosotros nos hemos dado también el trabajo de、eh, entregar el enlace para que usted llegue pinchando en el nombre del de antivirus, en este caso a VAS, AVG, Antivirus Personal Edition, Clubwin y el Microsoft Security Essentials. Que usted pinche en ellos y se va a la página donde puede descargar el antivirus. Ya le puede decir, si usted es mayor, a su hijo que visite la página y ahí puede bajar los antivirus, los puede instalar usted mismo. Está muy fácil hacerlo. Y las explicaciones, y ahí elige al cual le gusta más, con una pequeña descripción de cada uno. Para que no tenga virus en el computador y nadie、eh, le esté cobrando mucho dinero por sacarle un virus ahí, que lo puede hacer usted mismo con bastante facilidad. Así que le dejamos la nota: lo mejor antivirus gratis. En w w w p a i s l o b o c l Reiteramos la triste información que nos llega desde Puerto Octay a través de Wilson González. Nos cuenta que un, a eso, de las 21 a 55 horas, c a r a b i n e r o de Puerto Octay debió concurrir hasta Población Playa Raquel. Esto es en calle las Araucarias 1251. En el lugar se contrató el suicidio de una joven de 14 años, Gabriela del Pilar, la que fue encontrada pendiendo desde una viga de la escalera del domicilio con una soga atada al cuello. El informe de c a r a b i n e r o s señala que la joven no presentaba lesiones a t r i b u i b l e s a terceras personas y se investiga las causas de esta fatal decisión. Ya luego ampliaremos un poco más esta información que nos hace llegar Wilson González. Triste que comenzar, pero el tema es justamente es porque nosotros somos un país medio aplastado y tenemos que tratar de levantar los ánimos. Por eso que nosotros también hemos entregado esta información con estilo propio, como dice Claudio, siempre con buena onda, con, con, tratando de dar la noticia para arriba, para que usted no esté bajoneado el día de hoy. Sabe que uno no valora lo que tiene. Ayer tu, anoche tuve una pesadilla terrible, q u é terrible t u v e una pesadilla, pero de repente las pesadillas te sirven. Para sopesar las cosas. Ya, ¿de qué trataba? Se me moría un familiar, pero cercano, muy querido. Y hacía todo lo posible por salvarlo. Y los médicos me decían, nada, nada, nada. Y llega un médico, mira, mira, y llega un médico y le coloca una inyección y como revive. Y cuando yo digo, oh, como que se sana, es una pesadilla, me dicen, es para que te puedas despedir. Qué fuerte. Entonces me desperté y dije, uff, qué bueno que fue solamente. Un sueño. Valore lo que tiene y lo que tendrá y cuelo y especialmente entregue buen ánimo. Que la gente lo recuerde a usted siempre como una persona que llevó alegría, buen humor y buena disposición. A todo esto, ¿qué se ha hecho a perder la gente de alguna forma? Los caballeros. Ayer escuchaba una anécdota en otra radio amiga, una conversación que se tiene a alto vuelo por ahí, que algún día lo tengamos. Y、eh, escuchaba una anécdota de unos.、Eh, Unas personas que han tenido la oportunidad de conversar con Raúl Matas, entrevistar a Raúl Matas. ¿Te acuerdas de Alfa y Decidio al Locutor? Correcto. Bueno, y decían que ellos visitando Europa se encontraron en Radio Española con、eh, fotografía s de Raúl Matas dentro de los estudios, como los iconos de la radiodifusión española. Pero eso no era to todo lo destacable, a dónde va mi comentario. Que ellos lo entrevistaron y luego Raúl Matas les pidió,、eh, en esos tiempos aquellos, más que su teléfono, les pidió la dirección de su casa. Y ellos, bueno. Se las pidió Raúl Mata y se la entregaron. Con Raúl, ahí está la dirección de No, hijo. Siempre es bueno tener la dirección de los amigos y tan buenas personas, le dijo él. Para su sorpresa, seis meses después, en Navidad, le llegó una、eh, tarjeta navideña de Raúl Mata. Un gesto, un caballero. ¿eh? Mira q u e simpático. Y lo había conocido esa v e nuevo Siete de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Siete y cincuenta y ocho minutos. Recuerde que hoy día no llueve, pero pues, de que va a haber frío, va a haber s i frío. Si nosotros echamos la talla, que hay en promedio 11 grados de temperatura, ambiente tropical, e s porque obviamente no es así, con 11 grados no, no tenemos ambiente tropical. No va a haber mucho viento, eso sí. ¿eh? Y para la gente que ve ceniza en todos lados, hay niebla en algún lado, pero no, no hay ceniza s como. Ayer、eh, nos llamaban de, de, no sé, por, por sectores、eh, del lado de la costa y decía, oye, eh, eh, no se ve nada con la ceniza. ¿eh? Oye, ¿no、es horrible. Parece niebla. Es niebla, v i v e r a c h o es niebla. Vamos a hacer un breve corte publicitario, y ya estamos con ustedes. Grandes y buenos días, retomamos la segunda parte y última de País Lobo Radio, son las ocho y tres minutos. Saludamos a Fermín, máxima para el día de hoy, once grados nublados i n chubascos. Amanece a las ocho y cuarto oficialmente y oscurece a las diecisiete cuarenta horas, p a r a q u e usted calcule los permisos a sus hijas a sus adolescentes. <risa> ¿Por Así lo hago yo, por、sí. lo menos, ¿eh? hasta cuando se prenden las luces nomás. Lo otro, un saludo a César Fernández del Hospital b a s c o Sorno. Estuvimos con él en la tarde de ayer. Tenemos una serie de proyectos muy bonitos que podemos llegar a hacer. Así que un saludo para él. Y también、eh, para su página, Funcionarios HBO. Ustedes la pueden encontrar al final de la página de paislogo.cl. Están los enlaces a las páginas de amigas. Ahí está el enlace al d e r i o El Ranco, Funcionarios HBO, Información Automotriz, Periódico El Ojo. También la radio la Palabra. Oiga,、eh, además quiero contarle que. Se、nos perdió una lola, prácticamente es un servicio de utilidad pública en, el, en la comuna de Purranque. Una mamá denuncia que su hija no ha llegado a casa de 15 años, a la está buscando. Carabineros, ya ha puesto, y también me parece mucho que、eh, si se informó la fiscalía, es más probable es que estén ambas policías en busca, una menor identificada solamente con su n m e como Alejandra, de 15 años, es buscada por la policía, no aparece desde ayer la Lola. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Usted está en sintonía de Radio La Palabra. 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Revisamos informaciones de diarios de circulación nacional.、Pero、algunos datos、pues, interesantes que figuran allí. Usted tome lo que tenga que tomar. ¿no? Pero claro, oye, estaba mirando las últimas noticias. Ahora puede videochatear en Facebook. Así, eh, bueno, eh, se venía viendo el tema desde que tenían、eh, la competencia de Google. Que viene con Google, más, que va a ser como una red social paralela. Se sabía que se iba a reaccionar de esa forma y lo hicieron rápidamente. Lo tenían ahí listo cuando Google lance. Ahora、eh, se enviado invitaciones para la nueva red social y se dice que dos de cada tres personas que ha aprobado el nuevo sistema quiere cambiarse de Facebook a Google.、Más. No、oh. me digan. Así que ¿Tú Facebook... Tienes, ¿Mm? tú tienes invitación. No no la p e d í En todo caso, el lanzamiento es、eh, oficial, me parece que a finales de julio. ¿Pero y para pedir la e l invitación, dónde la pide? No, tú entras a Google más y te ¿Ya? dice: Incríbas s e aquí para recibir su invitación.、Ah, pero ellos、okay. deciden en todo caso. Ellos deciden. Claro.、Ah. Generalmente Google hace eso, que para probar sus productos no lo lanza al mercado como una versión, pruébenla y a ver q u e tiene más. Como、malo. algo masivo, sino que sí, eligen o, a la persona. Puntualizado. Sí. o y e pero que usted no se madrugue, se lo cuento al tiro. El gobierno l o g r e el apoyo del Consejo de Rectores a l a p r o p u e s t a para la educación. Consigna la tercera. ¿eh? Ya. Así que los rectores ya están casi, casi de acuerdo con el tema de、eh, la propuesta educacional. ¿Por qué? ¿Por q u e le entrega dinero a la universidad? Puedo decirlo, ¿no? Dígalo, nomás. Suena como a comprarlo. Más o menos, ¿no? ¿eh? Oiga, le puso dinero, ¿no? Oiga, y el titular de las últimas noticias, Besatón. Las bocas unidas jamás serán vencidas, dice las últimas noticias. Bueno,、eh, acá el día de hoy. O、oh, cosa besatón. Hoy, hoy día hay un flash mob. ¿Te acuerdas que lo d i j o Sí, s sí. A las trece horas van a bailar todos los chicos de la ulea y otros liceos más que están en Toma, van a bailar ahí frente a la gobernación. Asumo yo que. Porque el tema del gobierno. Pues, y lo de la besatón, ya m a tío, una propuesta. Lograron un titular en la última noticia, por lo menos.、Claro. La cuarta también. Ahora dice que l o que a n d a b a más p e r d i d o eran los que no tenían pareja. Hoy Nos podemos dar un besito a la foto, nomás.、Si、para... <risa> aprovechándose del pánico. Y eh, también eh, se dieron entre los liceanos besos del mismo sexo. Claro que la última noticia、eh, fue inteligente y sacó a dos niñas besándose, no dos varones. Pero hay otros sitios que consignan besos de va entre varones.、Be <risa> ¿Has ido a ensayo? No, porque tengo la pierna coja. A mí me sale natural el pasito cojo. Claro. La verdad, que me supongo que el mejor punto para grabar será el.、Um, e del balcón de la gobernación. Porque si los chicos vayan a bailar ahí. Claro que. Vamos a ver dónde bailan. Ojalá que ubien en un buen lugar para que uno tenga una altura frente a la municipalidad. Por ejemplo, podría ser bueno porque tienes c a l i n a d ¿te explica? Entonces, nosotros n o podríamos ganar con las cámaras de arriba y grabar de allá. Allá se puede ganar, dice usted. Claro, y nos podemos ganar ahí. <risa> <risa> en, en, en, un, en un ratito más. <risa> en, en, en, en... en un ratito más vamos a hacer un saludo especial. ¿Sí? ¿Ok? a es que Este、sí. programa está dedicado a. fermín s í y a cómo se llama a h se me olvidó el que se me el que inventé yo anselmo, anselmo y obviamente al colectivero que me llevo ayer、ah, dale、contame. Dale, con lo mismo si、sí, para、caballero. que me pille para que no me、coge. igual te va a cobrar o y g estamos invitados el once, 11 ¿eh? para d ó n d e con mi alcalde para d ó n d e nos invitaron con el alcalde Ahí llegó una invitación <ríe> dijo, a el, dijo el embarcado s a r a que no me acuerdo、fuimos. dónde fue el invitado es que ese es el día del se va a celebrar el día del periodista El día del periodista. y a o、no、s sé l que tenemos que hacer nosotros. Yo no. me van a gloria de no serlo. Claro. Pero usted se, se van a gloria de todo aquello que no lo es, pues. Pero por supuesto. A, no, no a, es, a Dios gracias, no, no, no soy terrorista, no, no soy. terrorista, no, no es, soy. qué sé yo. No, no es jefe de hogar. No. ¿Cómo que no soy jefe de hogar? No, pues, no, mi señor. e s No soy delincuente, no soy drogadicto, no soy alcohólico. No soy es el papá de la guagua. No soy el papá de la guagua. s e n s o r e s de movimiento protegen a Tutankamón en Santiago? Claro, para que no se mueva la momia. Claro, no, está que se mueve Tutankamón. Oye, hay unos tipos y hay unas damas Oye, muy e x a g e r a d o s con el tema del frío. ¿Te has visto que se les ve los puros ojos? Ya. Llegan como. parecen momias, ¿se viste? ¿se viste? c、claro. p e r o qué quiere decir a m l l í estaba la relación. Pero a eso me refería no, yo. No, a propósito de momia iba a saludar a, ¿A quién? A Edith. <risa> Edith Ay, Hernández. Edith Hernández, z ¿eh? Tu amigo Salazar.、Ah, saludos, cariño, s para Edith. Gonzalo,、okay. Gonzalo de TVN te saluda a través de Twitter, ¿eh? 8 de la mañana, 10 minutos. 8 y 10 minutos. Ya, me cabrió Michael Jackson. Sí, no. ¡Eso! o Un saludo para todos. Y aquí vamos. Un saludo a Adrián Droide. Saludos para oye, él. Oye, Agustina Adecuada, también. Alcahuete, también. a Decuada también. Al Cahuete también. Al Ambrito. Al Barrosa también. Vamos por orden alfabético. Al Basure también. Un saludo para él. Alberto Carlos Cantos. Si no rápidamente aquí, jodió. ¿eh? Al Dolorito también. Un saludo para él. Eh, Alejandro Gado, a Lengua Larga, al Excremento, también al、no no no ah, Explosivo, a Alma Marcela Cosa, ya, Tengo que leer primero、eh, Ana Anaconda, también un saludo para ella. <risa> A, al cocodrilo también. Oye, a propósito de, ¿Sí? de, de nombres que tú estás dando allí, nombres compuestos que, que tienen otra lectura, yo tengo otra información o, o otras cosas que, que me gustaría compartir con la、o、gente que está en la s í n t u r a O otras cosas. Claro, porque en nuestro país, como en todo el mundo, hay lugares con nombres extraños. A ver, ¿cómo así? Por ejemplo, en Cachapual, Río Claro, está Salsipuedes. Ah, por cierto, sal si p u e d e y sabes tú la historia de sal si puedes? No, no, no, no tengo idea. Que había un arroyo que en invierno subía, generaba bastante barro, y no podía. en、ser. la calle principal, y de allí, sal ¿Ah? si p u e d a s h a s a l b a c i p u e r a Un saludo a Dolores Fuerte de Barriga también. No puede ser así, oiga. Vamos a saludar a Dolores Fuerte de Barriga. A esta, ¿Dónde? Chica, ¿Dónde? a esta chica de apellido Gasmo. Gasmo. Sí, Eleonor Gasmo, un saludo para ella también. Oiga, oiga, oiga, voy a hacer un saludo especial a esta hora. ¿eh? Ya, volvamos. ¿Ya? ¿Me y a permite? Pero por favor. Fanfarria, por favor. Que,、no que, que, ¿Eh? Oye, que fanfarria pase, e p o r favor Ya, eh, ahora, atención. Atención, p u y c o i m o Atención, p u y c o i m o No, les puedan decir de que no sé qué c o s a Ya, vamos a hacer un saludo tremendamente especial para、eh, la sala cuna del hospital base de nuestra ciudad. Ah, no me digas. Sí, porque, allá, porque allá están en sintonía. Están sin t o n i z a n d o Claro.、Eh, vamos a hacer un saludo muy, muy especial entonces para las tías del de lactante mayor. ¿Ah? <risa> pero no, por... Es malo la v i d a porque estoy usando los nombres compuestos y una、ah, tía ya, no, de, no... De la lactante, del lactante mayor. Pero claro, s i son las tías del lactante mayor de、eh, <risa> la sala cuna del hospital base de la ciudad. Allá está Karina, está Sole, Sol. está Eli, Eli, Tere y la tía、Tere. Vero también. Y, la ¿Ah? tía Vero. ¿Y para los chiqui... chiquititos que están allí. También. También, saluditos. Guau, guau. Reiteramos s a l u d o entonces. a t e n c i ó n para la sala cuna del hospital. Que tengan una excelente jornada el día de hoy y cada día. Para las tías del lactante mayor, para Karina, para Sole, para Eli, para Tere y la tía Vero. No es cualquier lactante. Es no, lactante pero、mayor. obvio. Obvio. Saludos para ella. Nos quedamos con la música de DJ Méndez porque quieren disfrutar de este tema. Saludos. Que tengan un excelente día. Esto es. チリの緑はあなたの緑だ。チリの緑はあなたの緑だ。チリの緑はあなたの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑だ。チリの緑�だ。チリの緑���だ。 チーズのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャレンジは私たちのチャ a l l í estaba el tema entonces, mi chile, dedicado para las tías de la sala cuna del hospital, del lactante mayor, para Karina, para Sole, para Eli, para Tere y para la tía Vero también. Saluditos para ellas que están en la sintonía de la palabra, que están compartiendo, por supuesto, a esta hora、eh, su jornada laboral en sintonía de la radio ya mencionada. ¿Qué tenemos, colega, allí? No, es que nos llega un servicio de utilidad pública este 7 de julio. En Falabela, l en el segundo piso, desde、yeah. las 10 de la mañana a las 13 horas y por la tarde, de manera absolutamente gratuita para la comunidad, se llevará nuevamente, nos dicen, el, la Expo Salud 2011, que convoca el Hospital Base de Osorno. Ahí entonces ustedes se, se p o d r á tomar algunas medidas, nos dice acá Don César Fernández. En el segundo piso, hasta la una están. ¿eh? Ya.、Yeah. Finaliza、Perfecto. Expo Salud de día 13, Ahí se puede tomar la presión, me parece mucho, y hay otras cosas más. Se puede tomar Pero, de todo allí. Sí, pretendemos superar las 500 personas inoculadas. Un r o n con bebidas se puede tomar. Y más de mil socializadas preventivamente, gracias, dice. ¿eh? Oiga, tenemos contacto con las tías de, de la sala cuna.、Eh? <risa> ¿Pero qué hable la n i a ¿Qué h a l la niña? No haga doler la guagua, no l e apriete. h a <risa> c i e n d o caqui. <caca. risa> Tiene que darle más líquido, hostia. <risa> la guagua azul. <pasó>. Ya.、Yeah. <risa> Presión arterial, arterial perdón, y evaluación nutricional, dice. Ya, perdón. Oye. Pre precisamos lo que anda a hacer en el segundo piso del SMR y no tomar ni nada por el estilo. ¿Cómo se le ocurre? No le haga caso a Claudio. ¿Dónde, claro、queda, ¿tú sabes ¿Dónde queda el gato cuando se apaga la luz? ¿No, ¿Dónde queda el gato? En la oscuridad. <risa> <risa> ¡Buena, hombre! ¿Tú sabes cuál es el animal que hace pipí por la boca? No. ¿No sabes? ¿No? ¿El corre camino? ¡Bip, i e s una cosa de loco el humor que tenemos esta mañana.、Ah, un saludo también a Quito. ¿Quito? A Gonzalo Quito. También un saludo para él. A la señora El Balazo. A la señora Soy la Mesa también fue.、Pues. Claro. A don Sacarías la Barca del Río. A Pejo también. A la, a la señora Inés Pejo. e un saludo. <risa> Estás particularmente graciosa hoy día. Tengo, tengo todo esto tomado. <risa> Para, por favor, para, Cristian. Ocho <risa> de la mañana, diecinueve minutos. Usted está en compañía de Radio La Palabra. <risa> es que hay a l g o que no puedo decir. No, pero oh, oh, cuidado. Oye, tratar de leerlo en mi cabeza. <risa> ¿Sabes tú? ¿Tienes por allí archivada aquella lista de nombres de nombres curiosos que te dio a conocer hace un tiempo atrás el registro civil? Eso sería interesante repasarlo、ah, de repente. 8 ¿eh? de la mañana, 20 minutos. ¿Viste el partido de Argentina con Colombia? ¿No? Estuvo bueno el partido, pero empataron a cero. Argentina sigue en deuda con su hinchada. Bastante bien jugó Colombia, eso sí. ¿eh? El h o m b e siempre ha jugado bien. No, no siempre. No, s、sí, i tienes un momento. Pero... Claro, tienes un momento. Oye, Messi no logra, no logra、eh, el seguimiento de, de los hinchas argentinos, el, el ya afirmarse con, con la camiseta de la selección definitivamente. Le sigue pesando. Bueno, también es、eh, un poco, no solo culpa de él, sino que de todo el equipo. Bueno, aquí están los nombres. Yo no sé si e r a n los oficiales o no. Supuestamente un screenshot de la página. Atención, porque estos son nombres、aquí. reales. Pero llamativos y curiosos del rey. No, pero yo creo que aquí hay, están algunos modificados. No sé, estoy seguro, porque está Aquiles Brico, Aquiles Baeza, Armando Casa, Débora Melo, El Zapato, El Zapito, El Zapodiondo, El s a s t u r i t a Luz Roja, m a r c e a n a Rosa m e l f i e r r o Susana h o r i a Ah, pero es como lo mismo, ¿no? ¿eh? si e r Aquiles 4. No no, no, no, no, no, si eran、es. otros. Y ahí está el este, e Eran otros, eran otros. Otro,、no, ahí no. tengo otro, o v e No, pero eran otros que una lista oficial que dio el registro civil de nombres curiosos, llamativos y que. Pero es que bien que era uno, vos... e r a muy l a r g o、pues. Claro. Ocho de la mañana, veintiún minutos. Luego, pasado el corte publicitario en La Palabra, llega Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla. Clásicos, como siempre, en cuanto a música, informaciones, datos de interés. Viene bien entretenido. ¿eh? Ahora, si usted quiere vender, comprar o regalar, también se puede comunicar con nosotros. Le quiero contar que nosotros tenemos la sección de Feria de、ah, Fer y sí. las Pulgas. Sí, la,、eh, prometo que el día y mañana ya la tenemos、eh, de pie. ¿eh? 52 90 58 23 74 40, nuestro número en los estudios de la radio para que se ponga en contacto. Con sus amigos de País Lobo Radio. ¿Usted está mirando la cuarta ahora? Sí, e s t á mirando la cuarta. No, no tiene mayores.、Eh... Trae algo interesante. Mira, el Carol dijo que Jingo está fome. No, eso no. ya viene desde hace rato. Ya no, no, no lo viene a descubrir ahora. Un saludo para mi abuelita que es e Jingo. Sí. Mi abuelita de Jingo. Mira, su abuelita entonces era seguidora de Mecano también. Sí, correcto. Mire qué cosa. No, ¿eh? era de rojo. Rojo. De rojo, en, el tiempo, en ese tiempo. Le gusta el tema, los chicos compiten, lo los c h i q u i t o s y se saben los temas, se saben los nombres, los concursos, quién es bueno va a pasar el tubo, va a pasar entre. El... Es p e c t a c u l a r ¿no? Se maneja todo ese tema. Oye, hay una niña, se llama Ailen, que lleva dos meses sin parar de estornudar, ¿escuchaste eso?、Eh, no, no, no. ¿Qué es peor, estornudar o d o c s e ¿Eh? r Con las dos cosas, s fuertísimo, pero dos meses. Como、mucho raso. Hace un tiempo atrás leí de una persona que lleva una buena cantidad de años con, con hipo. Que también es complicado. Hay una peruana que le desafía en la Copa América de ahora. A Larissa Riquelme. A la, claro, el, el, a la Paraguaya. Sí, a la Paraguaya. De todas maneras, tenemos cueca chicha e p a n a d a Marico, tenemos nieve, tenemos si、la ¿Sabes que no logro pillar la, la, la oficial? No importa, no te preocupes. Oye, pero la peruana se sacó un pecho al aire. O sea, me refiero que no lo tiró a la cancha, sino que se bajó. <risa> Estoy viendo la foto. Sacó s un pecho al aire y lo tiró al medio de la cancha allí. ¿Ah? Pero eso es.、Eh, es mucho. Es mucho pecho. No, de partida también. Pero, pero son típicos esos pechos que te d a miedo que el pezón salga volando. Claro. Oye, pero,、ah. pero igual es llamativo todo esto en torno a ¿Cuál? la Copa América.、Eh, ¿El pecho、no, derecho no, o l izquierda? No,、ah. pues yo me refiero a que a las figuras、eh, guapas que llegan allí a. A padrinar a sus equipos. Las mismas promotoras del país organizador también, pues, le dan un atractivo muy especial a la Copa América, atendiendo a los periodistas allí en la sala de prensa, en las salas de conferencia. Bueno, es bastante, bastante llamativo todo lo que se vive desde dentro de una Copa América. Ahora, la gracia de l a r i s a es que, aparte de tener buen físico, es como. Como, como te dijera, no se ve disculpe、no、se pero mano, vulgar, e v ¿ah? No se ve vulgar a, al voleo, ¿no? claro, pero... pero estas dos niñas que están compitiendo,、eh, creo que caen en la vulgaridad, ¿eh? no, no e s la gracia de mostrar por mostrar. ¿A usted le gusta algo a la imaginación? No, no, no, no, si es como lo muestres, es el garbo que tú tienes, si no llegar y... Por eso noto d a s las chicas cuando. Por ejemplo, critican mucho a, la, a, la, a las modelos que traen para el Festival de la Ley y la Carne, que oye, esa niña, oye, esa chica s pasa n como 3-4 horas en el gimnasio, se preparan, hacen show y todo el cuanto. No llegar y tirarse. n t o n c e s tú lo notas cuando estas niñas salen a compartir con otras Lolitas y tienen que hacer show juntas y se las comen vía. O sea, arriba el escenario, bailen, d e s p l a n t e ahí no. no... Claro. No hay e t llegar y subir a esa r u e a El manejo de público que tiene la Luli, por ejemplo. Ah, obvio. La Luli. a La Luli. Oye, ¿te acuerdas que contamos de esta mujer que fue encontrada junto a un amigo fallecido? El, el, el tipo pesaba como 90 kilos, m e n o 80 s í sí, sí. Y la mujer estaba debajo porque m e d i ó unos 55. Sí, correcto, m e Parece que fallecieron por exceso de monóxido de carbono, o sea. Sí, algo, algo así consigna el diario. Es como cuando el aire está muy pesado, se, se siente mal. Parece que se marearon, se desmayaron y, y cayero, cayó este tipo que. Medio, me quiero refriar. Me quiero refriar. No, un no, no, metro noventa, noventa kilos. Bueno, la cosa que era grande el tipo.、Uh. Una mujer fue a la cárcel、eh, porque su perro no tenía bozal. Ya. Ay, si fuera por eso, hay varias mujeres que tendrían que irse presas. Oye, voy a darle la última noticia. El premio al relleno de la página. ¿Cómo así? Increíble, hay agua oxigenada en el espacio. v i e n a Esto nos cambia la visión de la vida.、Oh, de, de hoy día en adelante, con esa información, soy otro. ¿Viste la, la, la tormenta de. e arena? de arena? La imagen espectacular. Al, algo vi. Parecía como la momia. Mira, la, verdad, ¿La película de la momia?、Porque、la verdad. No vi mucho porque igual me entró arena a las vistas, entonces me. Ah, p u e impresionante, <risa> así como el último día después de mañana, ¿cómo se llama? Claro. O el último día después de hoy. También. Puede ser otra versión. Oye, qué increíble. Eh, eh, están eh, investigando al News of the World, que es un diario, e u o profesor Salomón. <risa> ¿Qué? Beautiful, beautiful beautiful, beautiful, beautiful. Oye, pero o hay q u e decir l e a la gente que Beautiful, Beautiful era de este jugador argentino que llegó a jugar a. Pero que ahora las está en la selección, e s u e jugó de once anoche. ¿Cómo se llamó? Esteves. e s t e e n t o n c e s él no sabía mucho. Entonces c ó m o todo el partido? Y parece que la única palabra que sabía era Oh my God y Beautiful. Porque decía Beautiful, Beautiful, Beautiful. Nada más. Beautiful, <risa> che. Beautiful. <risa> bueno, este es diario. El News of the World. El niño salió de m i s i Una medalla t a siendo investigado porque intervenía un número telefónico. Pero el, el, el tema es que parece que también tenían intervenido los números telefónicos de los papás de esta chica que se perdió la madre t e a c u e r d Ah, s a claro. Y los tenía para tener la exclusiva. Cuando digan, aquí la tenemos,、ah. ser los primeros. Pero eso no se puede hacer. Obvio que no. Oye, ¿Coco le i r á n vendió el c i r c u o Cake? Sí, ¿Qué? van a construir un edificio de 20 pisos para oficinas. Bien, ¿eh? Allá nos podríamos ir nosotros. Era verdad lo que se comentaba, era a todas vistas una cosa muy criticada, la puesta en escena del lanzamiento de Piñera de este nuevo gran pacto. Primero la crítica era que él mismo dijera que eres un gran pacto, cuando en realidad lo único que fue es a proponer un pacto. No anunció el pacto. Un pacto se hace entre dos, alguien debería haberle dicho. ¿no? Y lo, lo otro que se comentaba eran las banderitas, el juego de luces, que el t e l e p r o m p t e r porque yo lo madrugo a lo mejor, pero. La cadena nacional que se realizó con el presidente estaba grabada. Se g r a b a por lo menos una hora antes. El presidente se equivocó un par de veces. Y eso se podría haber editado porque estaba. Por eso se hace antes. Segundo, no sé a quién se le ocurrió que tenía que caminar. Porque caminaron. ¿Te fijas? Con iluminación acorde. Así que ahora empezaron a caminar hacia el púlpito. Obviamente estaban qué rato parados atrás. No, no venían saliendo. Púlpito o pulpito. También. Y. Y、lo otro era que. Saludos, el Pulpito. Parecía un Tom p k i n s Se parecía mucho a la figura que hacen los estudiantes. Ya. Lo reconoció la v i Dijo que se estaba pareciendo cada día más a su cartel que tenían los estudiantes. Hay pura cabeza y nada de cuerpo. Claro. Saludos, Pulpito. Ya estamos en la despedida. Oye, ¿qué es una mariposa? ¿Sabes tú? No. Es un mosquito tuñado. n ¿Tú sabes por qué la abejita quería casarse? ¿Por qué? Porque quería su luna de miel.、Oh. ¿Ya? ¿Tú estás mirando allí a la sobrina de Evelyn Matei? Mira, quiere ser mi chile, la chica. Yo、esta? creo que es muy fotogénica. Estuve viendo la foto y es la de rostro y figura más estilizada de las 14 candidatas a mi s chile. Ya. Estuve mirando con. Hay una rusecita que es bastante simpática, de sonrisa agradable, no sé cómo será seria. Pero la sobrina de Evelyn Matei, que no tiene nada de rubio,、ah, ojo, me parece, me parece que los ojos son color miel. ¿Será teñida Evelyn Matei? No. <risa> A menos que se cuide mucho de. No, de todas maneras ya tiene su edad de tener alguna canita buena y de detenerse. ¿no? ¿Tu canita al aire, dice usted, de Evelyn Mate?、No、sí, sé, no puedo decir a qué. ¿no? Con el Prezi, siempre se le vinculaban, ¿eh? En otra radio amiga tuvimos a la Evelyn, a la Lili Pérez y a q u i é n más. Son como la, las chiquillas del grupo de la derecha. Oye, el Pato Laguna y el Enena cuentan cómo rearman su amor. ¿Y cómo rearman su amor? Con amor. Ya. Nosotros ya, ya estamos en la parte final, estamos en la despedida. Queremos agradecer la sintonía. Quédese junto a la palabra. Viene Alejandro Lavarría. Bienvenidos a la jungla, le dicen un par de minutos más. En las palabras estuvo c r i s t i a n Lobo, allá en la sala de locución. Y también su amigo y servidor Claudio Salazar Heimpel. Será hasta la próxima. Chau, chau. Gracias por la sintonía. Reiteramos saludos a las tías de la sala CUNA. Saludos para ustedes, chiquillas. ¿eh? Que le、mm. pasen l i n d o、eh, Nos vamos ahora ya, pues. オッケー。